Radio Nauta, 106.3 10 años ocupando el aire Venganza Radio Afectiva. El programa de Venganza Afectiva 106.3, Radio Nauta Atornillate al dial de 18 a 19 h. Lo High School me festiva y disfruta de nuestra magia oral. Juego Vamos al aire. Adi, adi. Ay, tenemos programita de de 8, ¿no? número 8. 89, no sé, ocho. creo que sí, ya creo que 8. Perdido. ¿no? Estamos perdidos. <risa> pero bueno, acá estamos Nan. Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Está bien, regi acá ahí sin mal. ¿Cómo frío. anda, señor Memi? Tanto bien, tiempo, todo bien. ¿volviste? Bienvenida me... a la Argentina, sí, sí. Emilio. Se, se fue el frío polar y yo vin. <risa> Toma un descanso la EMI de Igual si no no estoy seguro que creo que cumplimos un año Venganza efectiva Radio Ah, todavía no, no? Sé. Yo creo que sí ¿Sí? sí? No, ¿Vos querés joda por eso, año. amiga? ¿Vos querés joda? Tenemos que buscar la fecha Falta todavía para <risa> dos años para cumplir Empezamos el mayo, ¿te acordás? Mae. Bueno. Sí. Ahora lo lo, lo, lo lo consultaremos. Le preguntamos a la, a la, con... a la jefa. Estamos perdidas ya, no. <ríe> <ríe> Nosotros estamos eh, somos unas perdidas, perdidas, perdidas. Chicas, eh, ¿Perdidas? Perdidas. Qué frío. Perdidas. Qué frío está esta semana, ¿no? Ola Mucho, polar. Muchísimo frío. Sí, Me hace doler la cabeza. Se habla, a, no se sé, pone el frío, me hace la cabeza Se te congela el cerebro <risa> Hay mucho de eso, sí, mucho frío mucho Está lindo frío. para dormir en Ay, cucharita Mates en la cama Yo hoy sí hice Tomé matecito en la cama Porque no tenía ganas de levantarme Hoy también no tenía No, no, sé, no, iba a no, no quería venir Me quería quedarme nomás ahí en mi casita Pero bueno, me obligó del trabajito Bueno, podemos pasar por donde los pueden buscar, ¿no? Sí Sí, sí, sí, tal cual. Nos puedes encontrar por www.radioonauta.com.ar o también nos puedes encontrar por WhatsApp 221 488 11 77, también por TikTok y Facebook y Instagram. de mí. ¿Por dónde? ¿Cómo es el? ¡Decime, el decime! TikTok, vengan a Radio Efectiva. Perfecto, y así también nos pueden encontrar por Instagram, claro, y por también le comentamos que estamos transmitiendo del Lolga Vázquez, 60 10 y 11. Eh, Todos los, todos los jueves, 18 los jueves Aquí estamos, bueno estamos. Le queremos dedicar este programita a, a Nachito a Que ya no está con, en, con nosotros Pero cumpliría años, ¿cuántos años cumpliría? Estaría años? cumpliendo 36 años Así que Nachito, un besito al cielo Un besito, sí. Nachito Bueno, hoy tenemos de todo De todo, de todo tenemos... ¿Qué tenemos, Lopa? Mirá Noticias, chusmeríos, puterío de todo, amiga. Así que qué bueno que viniste. Te damos la bienvenida bienvenida Ay, a la fechina. Ay, bienvenida. No, después. <risa> Evi no entiende nada. Dice, ¿qué acá? <risa> el mes del orgullo también. el sí, mes, de orgullo. mes no, del orgullo. Sí, el de colores. Sí, sí, así que tenemos un montón de data sobre eso a también. Vamos a estar... Y la noticia también que va a haber marcha mañana de las, a las, sí. las cinco de las tardes. Sí, sí, de todo. Vamos a estar diciendo todo lo que hay de todo, de todo, de todo. Así que bueno. Gracias, Luz, ahí operándonos, mi amor divina, que está ahí media pachucha, divino, igual. Ay, sí, igual. ¿qué tal? Esfermuchas. Sí, le vamos a, a dar Chana un par de mimos. No, no a Chani también ahí, que también está media pachucha, y bueno, sí, eh, a Ger también, vi. que nos vino a ver. Eh, Germán que no viene a visitar. Sí, así que bueno. Y bueno, acá tenemos a Emmy que vino otra Que, volvió sí, sí, volvió. que, lo, que lo volvió, sí, lo perdonamos y volvió. Porque estás muy enamorada, Enamorado. Y ¿no? me cerrucharon el piso pero quedé abajo. Sí. <risa> quedé el segundo piso. Así que bueno, arrancamos chiquis. Nos escuchamos un poquito de música y arrancamos con todo. Ahí volvemos más. Y que abras esta botella. A veces estoy mal, a veces estoy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 Aquí radio estamos, está, en la radio ahí estamos de vuelta, nen. estamos Llegamos, de vuelta, Emi, nos volvimos, vamos a, a contar un poco el chusmerío, todo lo que tenemos, ¿no es cierto? A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? <risa> les quiero contar algo que me encanta, yo soy muy fan del fútbol, dale y, te... todas, la, y todas las, y todas, cuando digo, che, me gusta, me gusta el fútbol, me tengo que ir al partido, y como dice, ay, no soy tan amante del fútbol, pero, pero fútbol, por... la respeto, sí, cada gusta. uno tiene sus, me, que me gusta, gusta los ayer, los ayer miré el eh, me emocioné ahí, con él me ah, ilusioné no. de vuelta, a ganar Argentina ayer, sí. bueno, contra Italia. Eh, así que bueno, nada, vamos a empezar eh, a contar un poquito de las noticias y tienen que ver con el fútbol, porque aquí en La Plata, ¿qué pasó acá en La Plata? Con el fútbol femenino, que también lo, lo miro, está muy bueno chicos, como juegan estas chicas, me muero. Fútbol y orgullo, el equipo de fútbol femenino... De gimnasia presentó una nueva camiseta Al mostrarse una nueva camiseta Compartieron una camiseta con orgullo Diversidad e historia El amor no necesita explicación Me encantó esa frase El amor no necesita explicación porque El pasado 27 de mayo el equipo de fútbol femenino De gimnasia de esgrima de La Plata Presentó una nueva camiseta La misma la presentaron en el partido eh, De primera contra el porvenir Esta camiseta muestra la bandera De la comunidad LGBTQ+, En los números Así que la felicitamos, chicos. ¿Qué les Obvio, parece? Obvio, sí. la felicitamos. Qué, está, lindo. Está Qué lindo. Está genial. Está no. genial, buen. Porque esto hace que la bandera llegue a todos lados. Bueno, que ya está en todos lados. Que es una figura ya del icono de la diversidad. Y, y sí. está muy bueno. Y eso que sí está se, bueno. Que se genere en el, en el fútbol y que vaya más allá, ¿no? En los otros. Eh, Boca, River, que son más conocidos y que sea diversidad Ojalá para todos. que llegue con eso también, ¿no? Porque yo cuando era chiquito en la escuela... O sea, te decían jugar al fútbol, te daban cada pelotazo Ah, sí <ríe> Yo me iba con las chicas <ríe> A jugar al volei Pero bueno, nada, muy lindo igual Sí, sí, linda sí. Noticia. Está es buenísimo muy linda la noticia, Está sí. muy, muy bueno Así que bueno, eh, aplausos y pulgarcito para arriba para las chicas de gimnasia Vamos con todo más vamos. Exacto Bueno, ahora tenemos vamos a pasar otra vez con el fútbol femenino Pero esta vez una marcha después de las denuncias A Diego Alberto Gauci Que es un director técnico Eh, la Comisión de Ética de la de la FIFA sobreseyó al director técnico argentino denunciado por acoso sexual y conducta abusiva por cinco jugadoras de fútbol femenino. Frente a esto, se llevó adelante una convocatoria en la puerta de la Asociación de Fútbol Argentino. Jugadoras, hinchas, periodistas y organiza organizaciones alzaron su voz bajo la consigna Si sí lo sabían. Eh, el principal reclamo fue la separación del cargo de Gauzy que está actualmente es coordinador del plantel femenino de defensa y justicia. este Así que otra vez eh, seguimos pidiendo que a toda esta gente, ¿no es cierto?, que se le hace denuncia, porque ya tiene cinco denuncias. O sí. sea, seguimos pidiendo que, bueno, que nos presten un poco más de atención, atención ¿no es cierto? Eso porque, sí, que nos presten más atención, que nos... Que nos no, ¿Cómo es? Que nos reconozca también. Y sobre todo porque está... Porque se siguen exponiendo a las chicas a, a, a este señor, ¿no es cierto? Entonces es como que... Nada, no, a ver, póngase la pila. Pónganse las pelas. Así que bueno, nada. Eh, pulgarcito para abajo para este director de mala muerte. <risa> <risa> Te vamos a estar ahí vigilando. Dale. Así que Diego Alberto Gausi, atención con nosotros. Te vamos a observar. A observar. exacto. Sí. <risa> se, se ponía picante el programa. De acá salimos a revalear todo. Este, bueno, vamos a seguir con un poquito con el fútbol Homofobia en el PSG ¿Qué es el PSG? Se preguntarán ustedes, mariquitas Que no saben nada del fútbol no, ni idea. ¿Qué es el PSG? <risa> ni Amigo, ni idea es... tengo yo del <risa> fútbol ¿Qué? ¿Es, el que París... ¿Qué? ¿Es, <risa> <risa> es el Paris Es otra bandera Es el Paris Saint-Germain Football Club O sea, para resumir, ¿a dónde está jugando Messi ahora? Aleman, a ah, donde está jugando a Messi ahora Así que bueno, ahí está eh, A ver, vamos a ver con este nombre Que se pone en cada nombre estos jugadores Wey, o Wey, como sea, se negó a jugar para no ponerse la camiseta con los colores de, de, de la comunidad LGBT, lo, club, lo cual el club dispuso eh, que utilicen como motivo del Día Mundial contra la homofobia y la transfobia. Horas más tarde de este episodio, la Federación Deportiva LGBT+, eh, se pronunció al respecto. Lo hizo a través de su presidente, Eric Arauz. Eh, quien pidió una sanción para el senegalés por homofobia. Es un excelente jugador, dijo, pero la religión no debe cuestionarse en el deporte. Podemos decidir que la homofobia es una realidad en el deporte. Eh, todos sus compañeros apoyan la causa y él es la única persona que no. Es importante que se sancione a Idrissa eh, y su club realmente necesita comprometerse con esto. Así que, bueno, nada. Viste, hablando de, de, de tratar de visibilizar por por medio de clubes grandes. Ajá. ¿Quién más grande? Que, que en este momento, este este club que todo el mundo lo está mirando porque está jugando a Messi ahí. Ah, Entonces, sí. todo el mundo tiene los ojos puestos ahí. Y que ellos usen eh, la bandera LGBT en los números, como hicieron las chicas de acá de gimnasia, eh, visibiliza un montón. Obvio. Y que uno de los jugadores no se lo quiera poner... este digamos es que machistas. Sí, sí, y, y homofobia porque de sí, última, Por bueno, nos... él, ¿viste que en Senegal es? Senegalés? Y en Senegal Ah, no, ahí nos no nos permite que seas. No, es... no, no. Vas preso, no te, obvio, matan, te o sea, matan, es muy heavy. Pero bueno, eh, él ya no está más ahí, él está ahora en Europa, en está Europa. En, en, en otro... Tiene que hacerse otra mentalidad ya. Y tendría que Y, y si no, Creo... bueno, recibirá las sanciones correspondientes. Sí, sí. Así que bueno, nada. Emi, ¿nos querés contar algo tú? Que yo, yo estoy hablando tanto que tengo la lengua seca. O sea. Bueno, ma mañana se marcha, marchamos. ¡Mañana tres, se marcha! 3J. Marcha. Marchamos 17 horas, Plaza Moreno. Ni una menos, basta de violencia machista, fe femicidio y transbicidio. No, no Transbesticidio. Aparición con vida de Tehuel, no, no al pago de la deuda, basta de hambre y, y ajuste contra el pueblo al gobierno Así que ¿hambrero? bueno, bueno sí, marchamos, marchamos vamos a marchar, mi amor, vamos a tirar... es medio difícil esto. Vamos a... vamos a estar ahí con el frío igual, mostrando la, la, los pechios. Te queremos ver, ¿verdad? ¿Eh? porque acaba las mucho pero te queremos hablar en la marcha yo voy a estar ahí marchando mi amor voy y a estar ahí ir, mañana empieza la marcha contra sí. eh, bueno, a las 5 orgullos gay hay que más con la banderita para orgullos gay con las chicas trans con la banderita hay que ir luchando mañana la marcha contra eso así que están todos invitados mañana Obvious, a las 5 en plaza es... moreno vamos a estar marchando eh, así que bueno nada Eh, están todos todos ahí. más más que invitados invitades bueno les quiero contar algo que me parece como muy gracioso también es algo como muy novedoso también eh, ustedes conocen las criptomonedas o saben lo que son las monedas virtuales que se pueden pagar bueno les cuento ahora sabes lo que salió luz mi vida vos que sos tan cibernética la maricoint <risa> no, la Maricoin, te quedaste mudísima Les cuento que es esto de la Maricoin La primera criptomoneda LGBT del mundo El mundo de las criptomonedas cuenta desde ahora con una con una más La Maricoin Se trata de una criptomoneda relacionada con el colectivo LGBT Surgida en el corazón de Chueca El barrio más diverso de Madrid O sea, el barrio más maricón que existe, mi amor <risa> Entonces hay monedas ya que Sí, sí, una, una criptomoneda Así que bueno, mira El empresario madrileño Juan eh, Juan Belmod Es el alma de este proyecto belmont sostuvo que según diversos estudios De revistas económicas Si la comunidad gay fuese un país Sería la cuarta economía del mundo Por lo que afirma que ya es hora de que esta tenga su propia moneda virtual. Obvio. Así que, amigas, tenemos como la cuarta los potencia. Los GVT muchas plata. Mucha, la mucha marica plata. mueve plata, que son muy... Al mundo que son maricas multimillonarias <ríe> mueve plata, merece un... que es la moneda que puedo decir? Está buenísima. Ojalá que se hagas acá también eso. Y la puedes comprar, así que... Tienes razón, vos sabes que la, la marica es muy derrochadora. Las maricas no ahorran. Ah. Viajan no. por todo, se compran todos se los compran tacos todo, que hay. ahorran y se viajan por todo al lado y se compras cosas. Esas lo que son. gastamos las maricas, yo te lo puedo creer. No nos dura nada, no nos dura el sueldo, sí. no nos dura nada. Acá la Argentina también tiene que haber esa monedita. Hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Así que, que, que bueno. Hay bueno, una desempresaria que, bueno, que hagan. Así que claro, está buenísimo. algo subir al micro y tirar brillo. Sí, sí. Algo así. Sí, ¿Y sí, qué, sí, es qué es opina Bochan a vos, Chana, todo esto? A ella le encanta. Sí, no, Para mí que ya, ya adquirió un par de, de, de maricointes. Hola, ¿cómo andan? Alice? Estoy un poquito resfriada. Ya estamos minando todo para encontrar esas maricoins y estamos pensando <risa> en otros nombres para las latinoamericanas o las argentinas. Entonces, recién charlábamos con Ludi y decíamos, bueno, ¿cómo sería? Una Bitcoin sudamericana. Pensemos un nombre, una mezcla de eso. Ah, sí. A ver, a ver, no sé, no se me ocurre nada. No, no, me, ah, se... travi... no, no. Travico... me gusta. Las me Travicoins. Gusta. Travicoins. Ah, bueno, me gusta. Las Torticoins. La <risa> Así que, bueno, está bueno. Ahí, ahí ya está. ¿ves? Ah, sí. salimos, ahí ya tenemos el nombre. La moneda que mundo. vas a ver la Argentina. Salimos también. al mundo no, con la... Con que la... tiene que ser España. Tiene que ser... Tiene que Argentina también que se va un poquito Vamos más con eso. Vamos a estar eso. haciendo nuestras propias monedas moneda. cibernéticas ahí con las sí, sí, Manicones. <risa> las con las Travicoins y las Torticoins. Sí. Así que bueno, eh, me encanta, me, me encanta, encanta todo esto lo que está pasando en el mundo. Pero ¿Esto sería moneda o billete? No, moneda. No, moneda, no, virtual, moneda. moneda, moneda. moneda virtual. Ah, ah moneda que, virtual. Pues yo, ya me, yo ya tengo como que ahí el hornero de 10.000 o 1.000 oh, que esté la bandera del orgullo en un billete ah, circulando por todos todo lados. La tendríamos que tendríamos que ¿Imaginaos? proponer, ¿Imaginaos? sí, ¿Imaginaos? me encanta. Ya que pusieron un animalito y <risa> que pongan un par de gatos <risa> Un par de putos No le, diría, claro. no bueno, le vendría eso. nada Una mal Una plata de billetes de orgullos gay ¿Ah? Qué lindo, divino Un poco de color a la billetera ah, sí. Así bueno. que billeteras virtuales, billeteras del mundo Prepárense porque ya se vienen con la, Los billetitos multicolores Ahí Ay, qué lindo sería, ¿no? Con tu cara, Nan ahí, ah, Representándonos eh. a todos Con los rulos, con los rulos, con los rulos. <risa> Bueno, chiquis ¿Qué les parece una musiquita? Dale. Sí, Dale. Y relajamos y ya volvemos. Y No estamos todos faltate well Resistencia atrás Trinchera de amor y venganza afectiva Ex Existimos, resistimos, resistimos y luchamos, y luchamos. Sumate, Sumate, vení 106.3 Radio Nauta Jueves de 18 a 19 horas In Barbie world Life in plastic It's fantastic You can brush my hair Undress me everywhere Imagination Life is your creation Come on Barbie, let's go party ¡Aire! ¡Aire! Después de esa canción, me encanta. Una canción. Te trae recuerdos, ¿no, Emí? ¿Estabas contando? ¡Uy, Juana! Sí, es un recuerdo lindo, en Juana bailándola. El escenario. Se no, habrán reboreado las cachas con esa canción. Si, si, si tiramos brillo. <risa> Eso sí. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué carajo ponen esa canción tan divina? ¿Por qué? Cuéntalo. ¿Por qué? Porque tengo una noticia, amiga. Vamos a hablar un poquito de la muñeca Barbie. Esta Barbie que tantos sueños... Tantas cosas ha traído, ¿no es cierto? Porque hay Barbie de todo ¿Te ¿Viste que cuando salió la propaganda está la Barbie doctora La Barbie de todo. veterinaria La Barbie costurera no sé. La Barbie costurera ¿Viste? De las no protis ¿Tuviste también alguna sí. Barbie alguna vez, amiga? Sí, me gusta la muñeca, me encanta ¿Pero tuviste alguna vez alguna Barbie? Sí, tuve, con... ¿Cuál tuviste? Tuve una morochita que es las negras La, era... la Barbie tropical El otro, eso, eso. Ah, mira vos me encanta, me encanta. Me gusta la muñeca, me encantas. Ah, no, eh, ahora no eh antes sí tenían todo, la regalé todo cuando tenía en Paraguay sí tenían todo. La regalé todo a toda mi sobrinita para poder ver eh, para venir. Me encantaba. Yo compraba. Ah, bueno, para las regalar. Le hacía vestiditos eh, a ¿Ah, miaco. Sí? sí, le hacía vestiditos, le peinaba. De todo un poco hacía con mi muñeca. Mirá, qué bueno, mira. Mis amigas si se ven están escuchando esto, se me están cagando de risa porque Ellas tenían sus muñecas y yo les hacía también los vestiditos y no, todas sí, estas yo, cosas. Les ponse. Ella de chiquita, ay, qué bárbaro. A principio sí, cuando tenía con cuando tenía las primeras muñecas, sí le tenía escondidas porque sí. bueno, me daba miedo de la familia y que, que dirán, tenías. Entonces. que para que generó bueno, malestar, entonces yo tenía escondidas y cuando estaba sola sí le jugaba las muñequitas, le hacía. Ah, está bueno. ¿Vos de mí alguna vez? ¿Con alguna muñequita? No, pero sí los peleábamos con mi hermana porque nosotros los otros los llevaban los bautitos a que se abrían las puertitas. Ajá. Y ah, mi hermana sí. llegaba a la Barbie y vos decía no, yo quiero una de esas. <risa> <risa> Entonces era como una pelea que los corrían por todo el patio para sacarlo la muñeca. De la muñeca, la muñeca sí. sí. Y mi hermana eh, la, los tiene, a, a, a la Barbie, al, al Ken original, sí. los tiene envueltos en, en una funda desde que tenía ocho años. Wow. Yeah. Sí, porque ella era re fanática También están las películas de Barbie Sí, hay películas, También. hay series Hay series hay De, todo, de día. todo lo de Barbie Eso sí está bueno Me, me gustaba la del auto, Ice, del auto está La buena. que tenía el autito Sí, sí Y las casitas también, a la, sí. a la que viene con tiene. el con los juegos todos, la muñeca la Barbie con su casita, con su, Ay, o sea, el último el boom fue cuando apareció en Estoy Estoy Barbie. Sí, en The Story, sí. Ay, Que apareciera ahí también. también. Pues, volvió como que tuvo mucho éxito también. Sí, mucho la éxito. la Barbie zafata, me cagaba de risa como hablaba, ¿no? Era la Y creo que, estoy... que hoy en día hay un boliche que se llama Barbie. Ah, nié. Que se estrenó hace poco en capital. En... Creo que sí. Sí, sí. ¿Boliche de invente? Bolíche sí. del ambiente, ah, es muy famoso. Tendríamos que ir. Tendríamos Creo que está ir. haciendo la competencia América. América. Mirá, muda sí. me dejaste con la Barbie. Bueno, ¿ustedes escuchan este, esta canción? Es del grupo Aqua. Se llama Barbie World, o Barbie Girl, no me acuerdo en este momento. Eh, cuestión que la empresa que, que, que hace a Barbie, en Mattel, les hizo juicio. Porque dice que... Eh, la por lo que canta la canción y el video todo esto, le hacen quedar a Barbie como una como una tonta, como una rubia tonta <risa> y, <risa> y es mentira entonces, le hicieron juicio, puedes creer? no sé si le ganaron o no, pero bueno ahí quedó como... pero era mentira eso que era tonta, es viva <risa> bastante <risa> viva la muñeca viva lo que tiene mansión, As tiene man auto ah, no. Ken. cuántos kens tiene porque tiene el kens este, kens el Después otro tuvo un montón de hijos. tiene ah. hijos, <risa> perritos tenía de todo <risa> No es ninguna tonta Barbie, no, escúchame. No es tonta. Es viva, inoportuna. <risa> así, así que bueno, quédense tranquilos, Mattel, que señor Mattel, <risa> que la Barbie no es ninguna que tonta. Que es le hizo a ella, <risa> él le hizo. Bueno, chiquis, miren, tengo, tengo tengo este chumerío también. Barbie presenta su primera muñeca transgénero. La famosa actriz trans, eh, la Berne Cox, fue la inspiración para que la compañía Mattel... Quien pre, eh, presentó su primera Barbie transgénero en la en apoyo a la comunidad LGBT. Así que, bueno, la Berne Cox es eh, una actriz que salió, para todos aquellos que por ahí ven series de Netflix y todo esto, en Orange is the New Black. Es una chica transgénero que hacía de peluquera en la serie. Este, así que, bueno, nada... Eh, Buenísimo, no sé Es algo como le, medio raro ¿eh? sí. Bueno, a la vez, está buena la noticia eso, Bueno, hasta yo me compraría Si sí, sí, ya está en venta o todavía no Sí, sí, ya está ya está ya en está. venta Ay, Yo mismo debería tenerlo como un recuerdo ¿Por qué no? Está bueno que vas avanzando de a poco Que una muñeca trans Que hayas La otra vez he visto en TikTok en, eh, Hay unas chicas trans también que en mi país que es una chica, Ahora se está lanzando Se sí, hizo un Miss Paraguay y un tipo le regaló como el, igual que es ella, un muñeca. Para, igual que ella le, le regaló. Ah, está igual. bueno, sí, le regaló un con, con la caja y todo, le, le regaló y le, yo la he visto en el video. Pero está, está bueno la que voy a sí, decir que, que haya una muñeca trans para poder... Va generando más cosas Va avanzando más sí ¿Para cuándo? La muñeca yo imagino, de la Nancy No sé, me imagino como que la muñeca diga ¿Yo 10.000 guaraníos? Sí, que ¿Te que se morió, ¿no? Claro, porque está la Barbie que habla también así yo no, voy, que, que diga, que ¿Estamos guaraní. perdidas, chicos? ¿Estamos perdidas? Sí, ah, no. yo haría la, la muñeca De la versión Nancy Ay, sí es jodiendo, yo digo, <risa> pero <risa> no. no. <risa> ¿Te acuerdas? A draw haiku. estaría Ay, esa, bueno esa idea que estás haciendo el, que salga una muñeca de Yo me compraría. Sí, estaría bueno. Sí. A, a, ahora la consigna es como sería la muñeca. Y hay es que Más esperar. grande. ¿Pero ya salió o oh, todavía no? Ya salió, ya salió, si la quieren buscar está Con más espalda. Sí, eh, la actriz es un eh, es de, de raza negra, así que bueno, imagínate, no Igual que va a hacer no sé si igual, igual que ella. Sí, la van a hacer con inspiración de ella. Esta no ella? es la actriz Tran que es la que hizo cómo en la Tristeza, la, no, la que hizo la película eh. Ay, me olvido. El y... la serie que hizo las travestis. Eh ella estuvo que yo sepa, no, no, no sé otras en otros lugares pero nada más estuvo en esta Orange oh, este no. New Black que es que se trata de unas chicas que están en una cárcel en Estados Unidos. Entonces, así que bueno, nada, está muy buena la bueno, la serie, se la se las le recomiendo. La podemos bueno, que está. salga las rápidas la muñeca. Así que está. buenísimo. Eh, así que bueno, nada, miren esto. Eh, escuchen. Barbie modifica los cuerpos estereotipos de eh, a ver, los estereotipos del cuerpo y presenta su colección inclusiva. La campaña la compañía Mattel presentó su primera colección eh, que busca cambios en los estereotipos del cuerpo de la muñeca Barbie. Por ejemplo, una muñeca en sillas de rueda, una con pierna ortopédica, una con amplificador auditivo, una con vitiligo y de diferentes razas. Así que bueno, nada. Si Está están... bueno eso para civilizar con la gente que es, sufre de eso también que sí. están unas eh, para mucha gente que también están en carrita eh con que no camina, están en Justamente, eso. yo vi un video, como que seas TikTok, yo vi un video de una nenita eh, que estaba en silla de rueda y cuando le mostraron la Barbie, o sea, vos ves el video de la, de la reacción de la de la nena esta cuando le mostraron ¿Cuánto? a Barbie en la silla de rueda. Se sorprendió de tal manera como decís, bueno, esa no puede estar actuado. Imposible. La emoción de esa nena que estaba en silla rueda recibiendo a su Barbie de silla, en silla rueda. O sea, me parece que está bueno. Que está se abre bueno, conciencia, sí. ¿no es cierto? Bueno. Eh, así que una, Creo que había salido gusta. igual una Barbie con el bastón de, de las personas ciegas. Sí. ¿Te acordás que había salido? Que también estaba el bastón para que vos los puedas usar. Es... Con amuletas yo sí. había visto. Ah, sabía. no, eso ya no me acuerdo, mira Porque encima hay tantas muñecas, viste, que están Yo... Hay ya casa tengo... de muñecas en la plata Sí, hay Tenés que buscarlas Hay que buscarlas, andaste por ahí Ay, de todo. Sí, sí, sí. Y eh, plaza, cuando va a mi casa toda muñecas Hay coleccionistas. Hay coleccionistas. Pero, Pero son para coleccionar, no para hacer ninguna marrer no sé. no. ¿Vas a hacer huichol con la Barbie? Imagínate que yo. No, le ponía tanta? el nombre y ya le hacía. Ahí algo. ya lo hizo dudar porque para qué quieres tantas Para qué muñecas? A mí no muñeca? me gustaste a Daría comprar la muñeca y le ponía el nombre y hacías la brujería. Porque sabe. yo te vi en la en la, fetería, en la, en la sí, es, verdad, es verdad, Nancy andaba por ahí. Así que bueno, nada, es eh, son coleccionables, bueno hay eso? gente que colecciona de toda la vida que tienen sí, y vale mucha mucha guita, sí. porque cada Barbie Como... está carísima como al comienzan la Liz y la Liz le gusta eh coleccionar Autito, autitos. ¿sí? Sí, sí, yo he visto sus colecciones. Eh, eh. Alisis, sí, sí, yo me... también lo he, lo he visto re lindo, pero sí. bueno, viste que ¿Cómo así? Eh, no solamente estaba la Barbie, sino que bueno, hay muchas otras muñecas también que son de, como de colección, pero bueno, la Barbie es como eh, digamos la imagen que, que uno piensa en muñecas sí, y piensa como un Ricky Martin el... del de ¿No? <risa> claro, sí. Una cosa así, sí. es como emblemática, ¿no es cierto? Pero bueno, nada, por un lado está bueno Por un lado está bueno, ¿no es cierto? Que, que, que se trate de, de Visibilizar de algún modo ah, sí, sí. Pero también, ojo, porque de última También, ¿viste? Por ahí eh, Que traten de apropiarse de, de, de, de nosotros O de De lo que es eh, la comunidad LGBT Ah, sí, que... eso también Que hagan la municiatra, porque va a venir bien Para la sociedad ah, Yo creo que, que también atrás, que no acepto tampoco, pero bueno Sí, para ahí a alguno no le gustará sí, sí. no y tendrá su opinión en contra de ese por qué tendrán que hacer esto pero bueno eh, me acuerdo que eh, justamente uno de ellos aparte de todo lo que hago me gusta mirar casos cerrados a mí también la en, uno de, en uno de los de, de los programas de casos cerrados se trató de una chica que quiso ampliar el negocio y compró eh, unas muñecas con vitiligo ah, sí, ¿Saben vi... lo que es el vitiligo no, es el justa. vitiligo son mi parte. partes son miré. manchas en la piel Ah, sí, que la que ¿Viste? te sale es blanco. Salen sí, como sí. manchas blancas, gros grosas, sí, en sí. todos lados, mucho en la cara, en todo por todo el cuerpo. Sí. Eso es vitíligo, Ahí hay muchas personas con vitíligo. Ah, yo he visto en el, en el Tito, hay un chico que tiene esas manchas sí. que tiene las caras, las... Hay pero modelos. a mí me da, el chico es guapo, sí pero es, a mí me da fantasía tenerlo con él. Eh, fantasía eh, verlo así, la, la el cuerpo mató, la cara manchado el cuerpo, sí. pero es guapo el chico, a mí me encanta. Sí, me... hay modelos. O sea que es, mi fantasía tener algo con ese chico. Nancy <risa> <risa> sí, ya va por todo, ella quiere todo. Sí, he visto pero sí, programa, hay, sí, hay muchas personas con vitíligo, hay muchos modelos, chicas y chicos con sí. vitíligo este así que bueno, nada y se trataba de este caso, se trataba de eso y bueno, y ahí es como que se, se armó el debate de si está bueno que exponer, digamos, a los nenes eh, a través de los muñecos a diferentes eh, digamos eh, tipos de personas sí. o con problemas con dificultades, con discapacidades que quería cambiar para su negocio y su marido bueno. no quería porque sí. empezaba recién y bueno para mí está buena la idea no sé, a mí me copa que los nenes puedan claro, acceder, sí. porque viste que Fabio, están... Está bueno. Sí. Porque, este... no sé, por ahí sufrí de esa enfermedad y por ahí te mira el mal. Y, y, y hay, claro. hay mucha gente, sí, en la sociedad capaz que le das cosas por no quiere acercarte o... Es como así, porque le ven que tiene unas caras de mancha en los cuerpos y te dicen... Sí. Va a decir que es contagioso Claro, sí. Tal claro porque no se, no saben Entonces por ahí es una manera de visibilizar sí. Porque más allá de por ahí de, de, de lo que vendrían a ser las grandes empresas Y lo que puedan llegar a lucrar Y a involucrar a, a, a otras personas eh, Yo creo que el mensaje Hacia los niños está bueno, está bueno. ¿No es cierto? Porque no solamente para los nenes que no saben lo que por ejemplo es el vitiligo o que tengan conciencia de lo que es una persona con discapacidad que tiene can, claro, entonces que, que no pelos. tienen pelos y todo esto con entonces, ese iba mala la señora que Claro. sí, que le hizo denuncia. Sí, entonces ver que los nenes eh, encuentran un muñeco parecido a ellos eh, o que no que en este caso que tengan vitiligo o que tengan alguna discapacidad motriz o algo de eso es como que ¿no es cierto? No se sienten tan solos, digo yo, ¿no? Sí, sería más la, la discriminación, más allá de todo. Ah, Como sí. la gente con los nenes con el labio viporino algo así. porino O la gente que sufre de calvi de calvidad, que es joven sí. y se le cae el pelo y le dicen sí, sí, calvo, sí. pelado. Hay un montón de discriminación sí. hacia hacia todo. a ah, eso sí. Pero habían muñecos. Sí, sí hay eh, muñecos. Sin Eran pelo. sin pelo y sin muñecas. Muñecas sin sí. pelo, sí. Creo que fue para una... ¿Cómo es que se dice cuando buscan para hacer para el, el, el cáncer el cáncer y hicieron no sé cuántas muñecas sin pelo, sin pelo sí. para wow. sale sí, sí, sí. pues, para, para los para que esté en contra de eso sí. en contra y para que los neles tampoco se, se para que los nenes vean que porque a ver qué pasa con el tema de las muñecas es como un estereotipo de belleza. Claro. Entonces las nenas ven y dicen... Ay, la Barbie, la rubia, flaquita, divina, ojitos claros. Como que ese es el estilo de... Eh, Creo el el estereotipo de, la be de belleza. la muñeca existió primero Barbie y después... Bueno, ¿por qué va a estar una muñeca tan flaca? Y hay muchas, eh, mucha gente que son tenemos distintos cuerpos. Claro. No, no va a ser todo como Barbie. Claro. Es, Entonces en tenemos la bueno. obesidad también. Sí. Para claro, eso claro. salieron las, mu las muñequitas que son gorditas, llenaditas, con pelo, sin pelos, es hay distintas muñecas que vos ves la casa de muñecas, bueno, yo en mi país veía y creo que entre en la mujer es la, la más discriminación es eso, Es sí, gorda. Sí. Y, sí. Le, porque sos porque es gorda la discriminan y yes. tenés que ser un palo vestido yes. para Para claro. caer o como decís vos en parecer a una muñeca y no no essign no es así porque no todos tenemos cuerpos hermosos el Hermoso. modo eso sí pero claro, bueno así que bueno nada para mí pulgarcito para arriba para esta sí. iniciativa a mí me, me copó, está buena la idea está buena más que nada por el lado de visibilizar otros diferentes cuerpos diferentes entidades Y bueno, nada, eh, para los niños Más que nada, ¿no? Eh, sí, más allá de niños. todo lo que tenga que ver con la con las grandes empresas Y la, el lucro que pueden llegar a tener Así que bueno, nada ¿Qué les parece si vamos a una musiquita? Ay, vamos, a la música. Vamos. Y vamos con la música Y después volvemos Con la temática La isla del sol La isla del sol Oh mira, tengo que decirte que me muero por vos, todo lo que quiero estar a tu lado Y entregarte con un beso Todo mi corazón Eres lo más bello Que me pudo pasar Viendo las estrellas A la orilla del mar Besándonos En la isla del sol la isla del sol Fins demà!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 Estamos aquí de vuelta. De ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ahí tenemos información. ¿Tenemos data, data de lo que va a estar pasando. Tenemos unas datas, el jueves, jueves 30 de el, el 6 reunión para organizar el 3 encuentros Puri nacional de mujeres mujeres tran travesti, lebianas levia, eh, se, eh, se organizan en las plata el 10 de septiembre el lugar, horas confirmadas después consulta en campaña plurinacional Perfecto, también lindo. tenemos la jornada cultural junio arte roja, 20 años de la masacre en Avellaneda, de Darío y Maxi, no están solos el sábado 4 de junio de 10 a 19 horas en la estación de tren Darío Santillán y Massimiliano Costegui También tenemos Sumate a la colectividad federal poesía léfica, que se realiza en Neuquén el 19 de junio del 2022, eh, eh, día día municipal de la poesía lésbica fecha del natal, Natalicio, Natalicio de Michael Cor Corbalam. Eh las poesías deben estar acompañada de los datos de la de la autora. Autoras. Y después arrancamos con ¿no, talleres de ben, ba, danza... Folclórica. Folclórica, sí. Mañana. ¿Eh, ¿Es mañana? Sí, mañana, con Saba. Ah, el viernes, 16 horas. 18.30. 18.30. Acá en Lolga. Acá en Lolga, obvio. obvio. Le invitamos ¿Dónde? que vengan. ¿Dónde sino? Acá con Saba, que es una genia. Ah, sí. A ver, a mí me queda dando vuelta una cosita. Chanita, ¿tenés algo para contarnos? Dale, Hola, bienvenidos ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenides a mi vida. Bienvenidas. Bueno, les cuento. Eh, sí, la semana que viene, sí, miércoles sí. a las 5 de la tarde, va a haber una reunión en el Centro Cultural Cósmico, que es un centro cultural amigo, donde nos vamos a reunir para seguir organizando lo que denominamos en llamarse la Marcha de la Rabia contra los Trans Travesticidios y por la aparición con vida de Teoel de la Torre. Así que bueno, les invitamos a que se sumen a, a organizar la marcha que se está, o sea, que es para el 28 de junio, ¿no? Que es el día del Stonewall, ya lo habíamos planteado la semana pasada. Sí, así que lo vamos a estar trayendo permanentemente para que se nos vaya grabando en la agenda y además siempre para estar invitando a que quienes tengan ganas de participar de una instancia organizativa, callejera, lo vamos a estar haciendo, así que acérquense. Y bueno, nos encontramos todos allí, nos damos unos besos y además debatimos <risa> de política. Ah, buenísima Entonces el día del 28 de junio. La fecha que se va a marchar va a ser el 28 de junio. La reunión va a ser el miércoles de la semana que viene a las 5 de la tarde ah, sí. en Cósmico. Ah, buenísimo. Cósmico, perdón, es calle 10 y 71. Es buenísimo. Le invitamos miércoles. a la gente que se acerque, que, que se cope, que nos acompañes. Para, para esta reunión y para hacer la, la marcha para el 28 así que bueno a todos más que invitadísimos qué agenda más hermosa que tenemos tenemos de todo, así que bueno nada, chiquis les traigo una cosita para charlar, para contarles qué está pasando, que ha pasado a lo largo de a ver, Chanita, no, quien Ah, Luz, mi vida, ¿qué querés? A ver, te amor? escuchamos. Ay, yo quería agarrar el micrófono un rato. Ella quiere, quiere microfoniar. Quiere microfoniar. ella lo ve ahí se le, se, sí, se le hace agua la, la boca. Contame, mi ya, amor. Dale Luz. lugar, ganás con el micrófono, mira, escuchame. <risa> es que hoy es un día muy especial porque también es un día de lucha hoy, digamos, y es el día internacional de las trabajadoras y los sí. trabajadores y les trabajadores sí. sexuales. Exacto. Así Exacto. que nada, les queríamos mandar un abrazo enorme a todas esas personas que por ahí a, habilitan la posibilidad de la exploración sexual a un montón de corporalidades eh, y que salvan a todos los matrimonios <risa> de seguir existiendo así que nada eh, hay un... Hay un escrito digamos, de la red por el reconocimiento del trabajo sexual eh, Que dice que, que, bueno, que en el Día Internacional de las del Ex-Trabajador Ex-Sexual eh, Se hace un llamado, un llamamiento a toda la sociedad eh, Diciendo digamos que necesitan ser escuchados y reconocidos eh, Construir políticas que, no, que les permitan tener una vida más visible Derecho a la salud integral, derechos laborales Derecho a una, a una vejez tranquila y que todas las instituciones estatales eh, digamos eh, se, se, digamos que llamar digamos a esas instituciones estatales y decirles que, que ninguna política sin las putas, básicamente sin nosotros y sin nosotros, eh, y que el trabajo sexual es trabajo, es muchísimo trabajo y además negarlo, es violencia eh, bueno, un llamado también como para toda esa discriminación, ¿no? que sí. existe en torno a la sexualidad y al, y, al, y a la utilización como de, de la sexualidad para generar dinero y bueno, todo nuestro amor a las trabajadoras y a los trabajadores sexuales que tantos mimitos nos dan. Claro. Le mandamos un besote, claro. un saludo a esto que bueno, yo también trabajo de eso y bueno, a mis compañeras le mando un besote a todas las que trabajan sexualmente. Claro, tendría que ser ley. Tendría que ser ilegal. Ojalá que Para sí, que sea legal. Creo que es un, trabajo que, es un que trabajo que siempre existió y, de hace y va a existir siempre. Sí. Nunca va a y con nuestro cuerpo hacemos lo que queremos, y sí. que también lo podemos usar como una como herramienta, de, herramienta trabajo. de trabajo. Tendría que ser regularizado y respetado, también ¿no es cierto? Porque eso es lo que pasa. Eh, eh. No es ilegal acá, pero... Eh, no está regularizado no. Y no se respeta también como no. un trabajo Te discrimina porque, gente... porque trabaja claro, claro. Hay mucha discriminación Como muchas palabras ofensivas sí. Hacia claro. eso sí, sí, sí. que lastiman. Sí. lastiman Pero creo que cada uno Hace con su cuerpo lo que lo que, lo que quiere. Y es un y trabajo puede... que, que muchas veces se está mal visto por decir ah, la, la vida fácil. Y la verdad que es muy difícil. Las chicas trans corren muchos peligros. Bueno, la, las trabajadoras sexuales, en realidad todas, sí. ya sean trans sí. o no. Eh, los chicos también. Que es, eh, ¿Cómo es? Un trabajo fácil. ¿Cómo se dice? Sí, que la vida fácil. es fácil. Lleva una vida fácil. No es vida no, fácil. No, para que... Bueno, uno elige cada uno que, que trabaja. Bueno, yo elige, elegí esto y bueno. Pero, también vos Pero es sabés, muy sacrificado, ¿no? Obvio, tiene que estar... no sabe, Son noches, salir, de mu muchas con noches de frío. está o Te expones cuidarte, a muchas cosas. Y sí. Porque hay muchas enfermedades. Sí. Para las chicas, mujeres, también se tienen que cuidar por las enfermedades, sí. por no quedar embarazadas. Como dice Lu, estaría bueno que todo eso que dijo Lu, que se, se haga realidad. En, en, en Bueno, para todas las chicas. Que sean respetado, respetado que Y que, que la que trabaje en eso, para que tengan un trabajo seguro y que el día de mañana se llegue a ser ley. Y sí. que tengan su cuidado como todo trabajo. Que sea claro. legal. Sí, claro. sí, y ir regularizado, que tengan su obra social, su un, poner un sindicato, alguien que las respalde, un lugar fijo y que nadie las la, la, las esté echando ni eh no es cierto, ni vandalizando, no. que tengan un, un lugar seguro, digamos, sí. para donde poder ejercer, algo que se ejerza Se dice que es el trabajo más de, antiguo más del antiguo, mundo, sí sí ¿no es cierto? Eh, así que, bueno, eh, es hora de que la gente abra los ojos un poco y que la sociedad le dé el lugar que se corresponde, porque no va a dejar de existir. Lo único que pueden hacer es regularizarlo. Sí. Y las chicas, eh, que realmente corren muchos peligros, muchas por, por enfermedades, sí, riesgos de muchas cosas, ¿no? de las violencia de las personas, porque vos no con quién está del otro lado. Este... Así que, bueno, nada, eh, me parece que está buenísimo lo que ha contado Luz. Gracias, Luz sí, gracias, por aportarnos. Eh, está buenísimo. Y, bueno, nada, este... Chiqui, ya, Chico se nos fue la hora. ¿Pero qué lo tenías para contar? ¿O se nos fue la hora? Se, se nos fue la, la hora. hora. Te lo, no lo, lo para el programa que viene. Bueno, ya me cansé los, los de hablar tanto. Después... Nos queda el chusmeríose después, de la loba para el... Después Ay, me retan porque hablo tanto. Que... Bueno, después contá todo la próxima. El la próxima te cuento todo, mi amor, sí. de que te quería charlar. Así que, bueno, nada. Gracias por haber venido, Emi. Gracias, Gracias, Nan, por estar con... A pesar nada. del frío, de toda esta... No es cierto que nos tenemos ganas de quedarnos en nuestra casita Ay, acurru sí, pero... Acurrucados Esta abuela tiene que haber obligación venir ¿no? Con el gato ¿Dormí con los gatitos? No Yo ¿Con sí, con los perros con cuatro patas. Cuatro Esta patas. tiene todos los perros <risa> ahí encima. Sí, bueno, <risa> le mandamos saludos a nuestros compañeros que eh, la que están ahí. ahí saludos, gracias eh Ger por venir. Y al, al lugar que lo dan Radio Nauta bueno, el, la, la que nos dejan eh, usar su radio gracias. Y le comentamos Loche. también que los pueden buscar como siempre por Facebook como Venganza Radio Efectiva, en TikTok como Venganza Radio Efectiva y en Instagram. Como Exacto. venganza radioafectiva Que siempre estamos subiendo cositas muy interesantes Para que puedan existir y todas esas cositas Ahí Que sí. nosotros siempre nombramos acá Las estamos subiendo a las redes Bueno, así que le mandamos saludos a, a las milis Bueno, Saludos. Saludito a las compañeras Mili. Que estés hay... bien. Sí, es bien. Que estés bien, que se recupere. Que trabajando mucho. Así que bueno, si querés nos podés escuchar eh, en 106.3 y si no por eh, internet en www.radionauta.com.ar Ahí están todos los programitas, así que nos podés nos escuchar Estamos el de hoy, desde Olga Vázquez. Estamos acá en el Olga Vázquez. También le comentamos C. que Venganza efectiva tiene sus asambleas los viernes de 15 hasta Más a menos, quién sabe. Claro. 18 horas. Por ahí. <ríe> hora y bueno, escuchar. le mandamos a todos los que no ¿Si no escucha también, porque varias no escuchan también en vivo, porque estamos saliendo en vivo también. Sí, le mandamos y un beso compañeras que eh, que viene acá en Nolgan, no escucha y nos dice. Cosita, y a toda la que saludan. se quiera sumar mañana en la marcha con, con venganza, sí. bienvenida sea. Sí, sí, sí, sí así que y todos bueno, marcharemos. Le ma a, todos le a todos, a, a todos, todos los queremos a, a todos. A profe que siempre nos hace aguante por ahí, que nos, <ríe> nos salude. sí. sí, sí, sí. <ríe> Que me pregunta si a hago guadlicho. Ah. <risa> <risa> bueno, le mandamos toda el saludo. Muchísimas gracias. Bueno. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muy y nos vemos el jueves que viene. Los chau, vemos. chicos. No chau, bebé. chau. Ese licor te tiene la nota Eso allá atrás como te rebota Curi grande hasta que explota Regalame amor y venganza afectiva. Existimos, Existimos resistimos, resistimos y, y luchamos. Y luchamos. Su Sumate, madre vení. 106.3 Radio Nauta. Jueves de 18-19 horas.